El gobernador electo de La Pampa, Sergio Siliotto, contó en Periodismo Turno Mañana que van a trabajar en conjunto con Luciano Di Napoli para crear un área específica que se encargue de la crisis sanitaria de Santa Rosa. Además sostuvo que trabajadoras y trabajadores cobrarán el bono y tendrán un gobierno aliado. Sí, hemos estado trabajando, charlando mucho con, con Luciano. Estamos definiendo cómo nos vamos a articular para enfrentar eh, la, la solución definitiva al problema de saneamiento ambiental. Uh -huh. y en eso creo que eh, bueno, se ha avanzado muchísimo. Ustedes saben bien que el gobierno provincial ha invertido mucho dinero en lo que es la mitigación. Por supuesto, no vamos a frenar el ritmo de las obras ni el nivel de inversión que está haciendo el gobierno provincial en la, en la ciudad de Santa Rosa. El nivel de inversión va a seguir. Ustedes saben que ya están cercanos los mil millones de pesos que ha aportado en estos cuatro años, este, el gobierno provincial en obras para Santa Rosa y seguramente este, también con un gobierno nacional a fin y, y con la, la posibilidad de, de, de buscar dinero para, para financiar ese tipo de obra, en eso vamos a, a poner una, una gran fortaleza y vamos a trabajar eh, muy en conjunto, muy en conjunto con, con, con el gobierno municipal, es más, digamos, una ¿no? de las características que no va a trascendido es que el ministerio de la pública va a tener un área específica que se va a de, eh, dedicar exclusivamente al tema Santa Rosa. Además, aseguró que tiene confirmado su gabinete. Antonio Curciarelo estará al frente del Ministerio de Telecomunicaciones. Es un secreto a voz. Es Antonio Curciarelo, una persona que hace, hace, hace mucho tiempo que ya lo sabe, una persona hace mucho tiempo que viene capacitándose y que mm. realmente tiene fortaleza, juventud, conocimiento y muchas ganas de, de de, de enfrentar este desafío que es en la provincia de La Pampa, que era un tema tan nuevo como fue el tema del petróleo en el 2003. Es un gran desafío y, y por supuesto, no, no está solo, está con un, primero con una visión política muy fuerte y avanzar en ese sentido, por parte de, de, de todo el gobierno provincial, desde el punto de vista personal mío, sino también por un equipo de gobierno que, que realmente tiene, tiene capacidad y tiene este, experiencia para para llevar adelante este desafío de, de, de, de buscar la, la conectividad como herramienta. El presidente de la Cámara de Panaderos, Eduardo Ducher, se refirió a la dolarización de la bolsa de harina por parte de los molinos. Aseguró que el sector está en crisis y se quejó por el anuncio del Gobierno Nacional del bono de mil pesos que asegura no podrán pagar. Estamos en, un, en una crisis bastante importante, con una preocupación también muy importante, dado que... Este, se venía anunciando una facturación en dólares, mm. en eh, la harina, eh, cosa que eh, la Federación Argentina de Industriales del Panadero este, hizo ciertas presentaciones porque consideramos que el cupo que corresponde al consumo interno tendría que estar especificado y no dolarizado. Este, bueno, esa es mi opinión personal y este, han salido algunas boletas de algunos molinos que manifestaban en digamos en, en la boleta que daban el importe en dólares y que ponían el importe en pesos para una un mejor digamos control de las, de las empresas de los distintos molinos y a eso se le sumaba después el, el futuro bono que se va a poner para los privados que Prácticamente es imposible pagarlo. All Boys jugará los cuartos de final del torneo argentino de clubes U15 en Viedma. Renzo Nacarati, base del equipo local, contó en Radio Kermés cómo se preparan y su experiencia en primera de cara al torneo federal. Nos estamos preparando hace bastantes meses. Mm. Ya la idea de principio de año era disputar del argentino, mm. eh,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 Aixa Adema peleará por el título mundial. La boxeadora pampeana contó que recibió la noticia con asombro, pero aseguró que se encuentra tranquila y que está preparada para enfrentar a la chilena Daniela Asenjo.